Dale a la calle Móvil. Tomo contacto rápidamente con nuestra compañera Karen Santillán Está en el móvil, en este caso desde la sede gremial de ATE De la Asociación de Trabajadores del Estado Allí está nuestra compañera para hablar de diferentes temas que hacen en la actualidad Karen, adelante, buen día Buen día Enzo, buen día a la mesa, buen día para todos los oyentes Así como veo, bien decías, estamos en ATE, la Asociación de los Trabajadores Municipales, porque hace poco, la semana pasada, se dio una reunión en el Consejo Deliberante y ATE participó. Estamos con Graciela Perazo de ATE. Bueno, eh, Graciela, contame los alcances de la reunión. Bueno, buenos días. Eh, sí, eh, eh, hago una aclaración. Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Este, pero, Karen, vas a ir aprendiendo. Eh, bueno, los alcances de la reunión fueron buenos, eh, estaba, tomaron parte, todos los, los, parte de todos los este, concejales, eh, era puntualmente eh, a ver cómo se iba avanzando en este, la cuestión de educación, de la, la problemática edilicia que había en los colegios y todo eso, y bueno, la verdad que estuvo parte representada por la señora Sandra Cardoso desde el municipio y la arquitecta, donde hicieron una, una evaluación muy clara de todo eh, el compromiso que ellos habían asumido y que realmente eh, lo habían cumplido. Así que fue muy buena la reunión, hay que seguir avanzando en eso, hay que hacerse cargo de toda la problemática de educación en Gañuelas esto no termina acá, hemos arrancado, hemos arrancado bien, se están haciendo cosas en los colegios, no quizás con la eh, eh, premura o lo que nosotros necesitamos este, en los colegios, pero se va avanzando y eso es bueno, a pasito, a pasito vamos avanzando en la problemática de distinto. Nosotros ahora tenemos que hacer nuevamente una recorrida por los colegios donde... Este, ver nuevamente, a ver en qué colegio se avanzó de tal manera, qué es lo que se arregló, hemos estado en contacto con los directores y nos han contado que se ha avanzado en, lo, en las escuelas donde este, tenían prioridad las cosas. Así que bueno, bueno. ¿Han participado diferentes gremios? Sí, sí, sí. Obviamente estaba Feb, eh, Udoca, no Suteba sé. eh, y nosotros con Mate, pero los otros gremios... Eh, tenían actividad y este, avisaron que no podían estar, pero estamos trabajando en conjunto con todos los gremios en la, que es la cuestión de educación y la parte de edilicia del distrito de Cañuelas. Enzo, los escucha Graciela Peraza. Graciela, buen día, ¿cómo estás? Enzo, te saluda. Sí, buen día, Enzo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Eh, vos sabés que eh, te escuchaba en la, en la respuesta y, y en tu alocución con respecto a los alcances de la reunión y demás, y hoy a la mañana sumo esto que vos decías a lo que contaba nuestro compañero Jorge Yescas en relación a un tema que está empezando a girar, eh, que tiene que ver con la, no solamente participación de quienes han estado, que de hecho recién los eh, mencionaba, sino los que no estuvieron. Y dentro de quienes no estuvieron, eh, se, eh, se apunta allí a la presidenta del Consejo Escolar, Verónica Iosolino, y a la jefa de inspección, Eva Corbalán. Jorge contaba que lo que le han manifestado desde Cambiemos es que Corbalán no tenía por qué acudir allí en términos eh, institucionales, eh, reglamentarios, si se puede hablar de alguna manera, podía no ir. Eh, lo de Iosolino está más vinculado a una cuestión de formas, de protocolo, porque la carta de convocatoria no le habría llegado, no habría estado destinada a la presidencia y demás. Bueno, lo cierto es que no estuvieron. Eh, ¿Hablaron al respecto de la ausencia, en este caso, de, de Cambiemos? Más allá de que entiendo que de Cambiemos hubo eh, legisladores, eh, concejales, pero de las ausencias de Cambiemos en lo que tiene que ver estrictamente con la órbita de la educación. Mirá, realmente es una pena que no hayan estado porque a veces para aclarar ciertos temas y tener un, un balance de lo que se ha hecho, y ellos son representantes en este momento desde la provincia, era bueno que esto, esta mesa este, estuviéramos ambas partes, porque nosotros como gremio apoyamos, colaboramos, trabajamos, mandamos este, a veces información para, que, para también colaborar eh, y ellos pongan atención en qué colegio puede haber más cosas que hacen falta, o sea, estamos para, para trabajar en conjunto. Lamentablemente, no sé, hubo un error de eh, comunicación y la señora Presidenta del Consejo Escolar, que es parte de la, de, la, de la educación, no pudo estar. Pero es una lástima porque son mesas lindas a las cuales eh, cada uno puede expresar y puede colaborar eh, dando a veces, ideas o información, ¿no?, de lo que pasa en el distrito de Cañuelas. ¿Por qué crees que no acudieron a la reunión? La verdad que a mí los dimes y diretes no me interesan, eh, simplemente me interesa que trabajemos, que avancemos en las cosas, que haya gestión en lo que hay que hacer en el distrito de Cañuelas. Y, y a veces nosotros los gremios estamos para, para gestionar, pero también si no hay acompañamiento... ...se te pone difícil. Uh -huh. Aparte porque, digamos, una tiene la, ni más ni menos la máxima autoridad... ...del consejo escolar y, y la responsabilidad sobre la infraestructura... ...y la otra todo lo que haya la cuestión también administrativa eh, docente... no son, ...son dos cargos muy importantes y relevantes. Sí, exactamente. Lo que pasa es una lástima porque como así estaba... Eh, ...de parte del municipio donde fueron muy claros en todo lo que habían avanzado... Este, en el acta de acuerdo que había y habían cumplido y, y fue muy clara ¿no? la señora Sandra Cabroso y esta chica, la arquitecta contando en todo lo que habían avanzado en números y, y en cosas eso es bueno, y así si hubiese estado el consejo escolar también podía haber este, informado de parte de la provincia que a ella le compete que, en qué se avanzó y en qué no Y los gremios tenemos una idea y sabemos dónde estamos parados. Pero bueno, eh, seguramente no va a ser la última reunión. Hoy había una reunión de UGD en el Consejo Escolar, en la cual nosotros no pudimos asistir porque teníamos una agenda con otras actividades y no pudimos asistir. Pero bueno, a veces hay que, que saber entender que uno no, no tiene todos los tiempos. ¿Cuándo se vuelve a reunir esta mesa en el Consejo Deliberante o donde se convoqué? Eh, no sé, quedaron eh, los concejales de evaluar todo y volvernos a convocar eh, en otra mesa. ¿Cuál es la situación hoy, vos, Graciela, justamente que eh, recorré las instituciones y además hubo un momento eh, posterior justamente a lo que fue la tragedia de Moreno muy crítico aquí en la ciudad, nosotros habíamos eh, estado muy encima de, de este tema, pero la situación todavía no se ha revertido completamente en algunas instituciones, ¿digo bien? Sí, no, es verdad, y es verdad que en, en Moreno, que es el distrito más, más este, castigado, eh, hoy se, se volvió a abrir la escuela uh -huh. donde perdimos, tuvimos la mala suerte de perder dos compañeros, pero en el distrito de Moreno eh, es, es terrible la falencia que hay de infraestructura eh, en las escuelas. O sea, eso eh, va muy lento, camina, pero va muy lento, uh -huh. o sea... Nosotros tenemos la esperanza, hemos hablado con directores donde nos hemos interesado, porque nosotros hicimos un replanteamiento así como lo hicimos nosotros, lo hicieron los otros gremios y nosotros estamos detrás de, a ver, fueron, no fueron, se ocuparon se, y se han ocupado, se vienen ocupando la provincia pero no quizás con la rapidez que nosotros queremos pero bueno, hay que tener paciencia esperemos que eh, enero y febrero, que es cuando menos alumnos hay en las escuelas, eh, la provincia pueda avanzar en esa situación para que se pueda comenzar un año 2019 con las escuelas eh, en condiciones. Eh, Todavía la situación, por ejemplo, en la escuela 3 no, ha, no se ha cambiado, no se ha modificado. Eh, eh, pero se están, ocupando, eh. Ajá. se están ocupando, se están ocupando, se eh, están eh, ocupando, realmente eh, inclusive eh, posiblemente... Eh, no sé si ustedes han estado con la señora Sandra Cardoso, que quizás es bueno que se comuniquen con ella, donde tiene este, eh, buenas noticias en el sentido que se va, tienen un terreno municipal en, en, eh, en el barrio Las Moradas, de Máximo Paz, donde uh -huh. ya, ya tienen un proyecto para un jardín maternal. O sea, hay, hay, hay buenas intenciones desde, desde el municipio, pero también tiene que tomar parte la provincia, porque no es solamente el distrito de Cañuela, sino en conjunto de lo que es este, la provincia, que también tiene que tomar y tiene compromiso en, en, en todos los, eh, la parte de lo que es educación y, eh, y la parte de eh, infraestructura en todos los establecimientos. Gracias por el tiempo, por estos minutos, y queríamos tener un testimonio de alguien que haya participado. ...de esta reunión que se celebró la semana pasada... ...que todavía tiene continuidad, digo continuidad por algunas ausencias... Se, que seguiremos, seguiremos, nosotros como gremio... ...estamos trabajando todos en conjunto, muy unidos... ...y porque nos preocupa, nos preocupa... Eh, ...que las escuelas avancen en todos los compromisos que han asumido... ...tanto de un lado como del otro. Así es muy amable. Estamos trabajando. Besitos, muy amable, buenos días para todos. Que ande muy bien, ahí está la titular de ATE, eh, Graciela Perazo, charlando con nosotros. Karen, ¿algo más? No, nada más, Enzo. Buen laburo, la seguimos en un rato. Saludos. Ahí está nuestra compañera Karen Santillán, desde el móvil, en este caso, desde el gremio ATE, dialogando con su secretaria con respecto a lo que contaba de algún modo Jorge hoy, al principio que tenía que ver con la reunión que se dio la semana pasada, pero más allá de la reunión, las ausencias de esa reunión. Sí, así es claramente, y acá contando un poco cuál es el, el panorama Graciela Perazo, eh, desde mayo que está sin gas la escuela. Yo no concibo que estemos en octubre, entrando en noviembre, y siga sin gas, y la provincia está haciendo lo que puede, lo que corresponda, me parece que ya tendría que haberse solucionado el inconveniente, ¿no? Esto pasa en Cañuelas ahora Móviles, columnistas Y un equipo de periodistas como vos te mereces Para conocer en detalle lo que sucede en tu ciudad Hasta las 13 Al aire por la FM 88.1 La Radio Líder Siempre soñé con tener Angina en mi cama Papá me besó y me dijo hasta mañana Quise tener una bici que me lleve a todos lados Me gustaría decirte tantas cosas Me pidió que yo vaya a visitarla Nunca cerré los ojos cuando estaba bajo el agua Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa Me gustaría decirte tantas cosas Oh, oh, dream. En jongens, ween dreams, ween jongens, ween jongens, ween jongens, Solo sueño, es que son aguas, solo, solo sueño. Sueños, sueños, sueños de tonos, no solo que vela solo sol sueños, sueños, sueños, sueños, Solo sueño. Soñaste esto, son solo